Radio Calimera, radio libre e autoxerida. A ver. Sentan-fe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos, nhaa! Os sapo conchos. Os cachupongos. <laughs> Bo día e benvidas aos sapo o so matutino da Radio Calimera. Oxe, hemos comenzado xogando a, a tres en raya con esta canción de a banda de Aloba, unha canción que sacaban dentro de seu primer disco Bailando a Rúas en 2018, Una canción homenaje a, a Juanito, pero homenaje también a todas las personas eh, con síndrome de Down y a todas las personas con que, que de, de, de la diversidad, eh, pues enchemos este mundo de eso, de, de, de riquezas y de, de posibilidades, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pensamos que, que lo que acaba siendo un problema debería ser un, un enriquecimiento. ¿Y todo esto por ¿Por qué? A os xente que nos escoita sabedes que nos, nos gusta moito eh, Intentar filar a, as cousas E, bueno, a cousa é que hoxe temos a, a comenzamos o programa eh, Con unha entrevista Unha entrevista que, no, que nos leva hasta Guitiriz tiriz si, si non tenemos mal, mal entendido E unha entrevista que no, bueno, nos va a llevar a falar De, pues eso, de, de términos como, como lectura fácil, como lenguaje inclusivo Pues como, como el a, como elreito a, a, a comprender, a aprender ¿no? de, de todas las personas sin, sin que haia cousas máis xaá de, de lo que cada quen tenga que, que non lo impida. ¿no? Bueno, y de todo esto que, que nos, nos liamos moito es porque tenemos xa con nos a Lucía Gómez Álvarez. Ella, bueno, eh, es, es mestra, es especialista en adicciones en linguaje y, y en literatura accesible y hace hay poco, eh, un tiempo, sacó un, un libro, su primer libro, que es Florencio Manuel Delgado Guirarán, Un legado infindo, un libro de, de la Editorial Galaxia, un libro dentro de la colección Lectura Fácil. Pero antes de seguir liándonos más, o primero, un buen día, Lucía. Hola, buen día. Nada, pues muchas gracias por, por estar hoy aquí con nos y, y bueno, si quieres podemos comenzar un poco <coughs> eh, explicando eso, si quieres la aparte de de, de trabajo, ¿no? Eres eres pedagoga de, de, en un cole en en, en Guitiriz y un poco no día a día eh, especialista en audición y lenguaje. Todo eso qué qué significa, eh, Luciano, teu trabajo? Pois, bueno, primeramente, moitas gracias por convidarme o meu programa. E moitas gracias pola, pola presentación, como ben si pois son son mestra, especialista en audición e linguaxe e tamén son logopeda. E, e nada, o meu traballo a día de hoxe pois está no, no cole de Guitiriz, como dixeches, e un pouco eh, o que o que trato de facer día a día, pois, é traballar con alumnado, con, con necesidades educativas, sobre todo con autismo e tamén con, con bueno, pois con síndromes raras, que non son moi conhecidas. e O que trato pois, é de, de mellorar a súa comunicación, e non só comunicación, un pouco unha educación global pois, que trate eh, a comunicación, a conducta, eh, tamén os contenidos curriculares, e un pouquinho pois, habilidades sociais para, para desenvolverse unha pois, pues en este en este entorno. O, o libro concretamente es un libro que, que está feito con con pictogramas, un libro que responde ao que chamamos lectura fácil, pero esto que a uh -huh. veces a veces parece moi fácil de, de, de anomenar, ¿no? Es decir, que Que, que un poco nos puede situar cuando hablamos de, de lectura fácil, de, de literatura o de, de, de lenguaje claro, ¿no? Un poco de, de, de qué estamos Ajá, hablando. Sí, sí, digamos que si sí, este libro está recogido en, la, en lectura fácil, eh, como uh -huh. dices antes, en la en Editorial Galaxia, una colección que tienen de, de lectura fácil, precisamente. Es un libro eh, accesible uh -huh. eh, por esa lectura fácil que que digamos que trata de, de explicar dunha forma eh moi simple, moi clara e moi concisa. E para iso utilicei os, os pictogramas neste caso para representar eh, cada palabra pois cunha imaxe facilmente comprensible, digamos, non? E, entón, pois, eh, entón desde ese punto eh traballar a accesibilidade e que que seja asequible para todo tipo de persoas. Eh, precisamente por iso, pues, para chegar a todos os públicos e eh, que esa accesibilidade eh, sexa, como ten que ser, pois pues, un dereito, non para todos e para todas. Podemos preguntar, vivimos eh, eh, en unha sociedade que que creemos que que, que ten a capacidade de, de, de crear e eh, de comunicar moi accesiblemente, pero pensamos que, que no día a día, ya non só cando falamos do, do, do, do libro sino simplemente cuando hablamos de, de ir a un banco o cuando falamos de, de, de ir a, a cualquier sitio, este esta comunicación accesible, esta este derecho a, a todas las personas a, a poder, pues eso, desarrollar, o sea, desarrollar una, una vida normal, ¿no? A la ir a la compra, allí decir uh -huh. y, y, y que se le entienda y, y, que, y que puedan entenderse. Eh, eh, es, es, es tan sinxelo eso en la vida real o o como en la situación. Eh no tan sinxelo. Eh cada vez sí que es un poco más máis accesible todo, pero sigue sendo moi complicado, porque, por exemplo, se vas a un banco, como dixías, vanche explicar as cousas de forma oral, van-te explicar con unha linguaxe que moitas veces non entendemos calquera persoa. Entón, aí, pois, xa temos unha dificultade de acceso. O, non sei, por exemplo, proponer un exemplo no que si sí estaría, pois, por exemplo, cando vas a unha cafetería, e, normalmente nos baños sempre eh, temos a, a imaxe, para saber a que baño temos que ir. Aí sí que sería un exemplo de que sí que está accesible, eh, pero hai moitos lugares nos que non. Por exemplo, eh, onde o traballo, en ITIRIT, eh, fixamos unha, um, unha campaña de accesibilidade na que señalizamos eh, pois as diferentes tendas, eh, instalacións do Concello, instalacións deportivas, etc., e con pictogramas, un poquio pues, para facilitar eh, o recoñecemento eh, de cada de cada lugar. Bueno, eu creo que axuda a, a bastante xente pois pues, a, a ter esa accesibilidade que como dicía antes pois pues, é un dereito para todos. Sí, porque entendemos, non, que que quando falamos de, de crear materiais, de, de, de facilitar uh -huh. eh, a administración ou pues sí. ¿no? a comunicación. Eh, el, el hacerlo de una forma accesible real, es decir, de una a través de la lectura fácil, a través de la normativa de, de webs accesibles, es decir, esto, eh, es verdad eh, que que facilita para pues para un determinado grupo de personas que, que tienen pues eso ca cada quien un, una pues eso, ¿no? Una unas cadenzas, una pero a, a la larga la lo, es decir, esto es algo que no que facilita a todo mundo, ¿no? Claro, sí, sí, servénos a todos porque eh todos necesitamos ese apoio, por exemplo, para o día a día, pois eh ou temos un horario, ou temos unha agenda ou anotamos as cousas en algún sitio, pois para verlo de unha forma visual e máis clara, porque se nos dicen algo así de forma oral, pois, moitas veces eh pode olvidarse nos, ou bueno, sí que axúdanos a todos, sempre os recordatorios, tanto se sexan persoais ou algún tipo de de cousa que nos facilite eh pois o recordo porque as imaxes sempre permanecen e a linguaxe non. Entón, sérvenos a todos sí un pouco de aú de atúa de de, de experiencia decir eh, supoñemos que que hai materiales no es decir pero pero non sabemos es decir realmente es, es para por exemplo para ti que, que traballas en la, en la educación pero por exemplo para os pa uh -huh. para, para un anai o para un pai o para uh -huh. bueno, cualquier familiar É eh, es fácil hai realmente recursos para, para traballar desde, desde este campo de, de, de la lectura fácil, de, de la accesibilidad? Por un lado, hai recursos, e por outro lado, eh, esos recursos son accesibles já se si falamos económicamente para todo o mundo? A ver, desde o punto de vista de educativo, onde o uh -huh. traballo, claro, os materiais son moito máis caros eh, uh -huh. a nivel económico. e eh, Despois, eh, que este tipo de alumnado requere un material moi especifico. Entón, eh teño que elaborar un seu concretamente para cada neno. Despois, eh si que hai eh, materiais eh, que se poden comprar para, pues, a nivel de para traballar nas casas, a nivel de familias, eh, pero esos materiais moito máis caros, eh, que non hai en todos os sitios, hai nos en sitios eh moi específicos. Despois a nivel de, de lectura fácil, en canto a libros de lectura, hai pouquiños, pero afortunadamente cada vez hai máis, eh si que saen moi poucos libros neste sentido, mm. pero bueno, pouco a pouco pois eh pois si sí que van saindo. Eh por exemplo, en canto a lectura fácil con pictogramas hai moitos contos infantiles ou mm. bueno, eh contos coñecidos, pero despois eh para aí non hai máis material con pictogramas. Entón, bueno, por exemplo, no caso do do meu libro decidimos un pouco facelo Eh, con este tema, porque non hai nada eh, adaptado nin con pictogramas, nin con lectura fácil simplemente, eh, en canto a nosa cultura galeta. Eso sí que non hai nada. Mm. Entón, bueno, eh, vai habendo algo material, pero bueno, eh, son escasos eh, e sí que son máis caros. Sí, ¿no? porque moitas veces eso, no, hablamos de desta de esebilidade, pero claro, el, el que uh -huh. os materiales acaben sendo, pues eso, máis caros, se suma moitas veces claro. a outra moitas máis cousas de cando estamos falando, no, por, por pues de, esto, de, de educación e de pobación infantil que tiene uh -huh. ya de por si sí unhas necesidades, pois, pues, pois pues máis complexas, no, de, de un pouco. Sí. Queríamos preguntarte desde de a túa parte de, de logopeda, é hai un, un campo que que bueno, viene un pouco consideramos transversal, é dicir cuando hablamos de, de, de, de población infantil con pues eso con, con determinadas eh, problemáticas determinadas decir eh, una, un, una una una apuesta decidida por Pola atención témpera, é un, un bon camiño para para comezar a cambiar as cousas? Sí, eu creo que si, sí, que é moi importante porque canto antes se comeza a traballar cos nenos pequeniños, pois mellores van ser os resultados. e creo que iso eh, é importante que, que a xente o, bueno, o sepa porque moitas veces eh espérase e non é positivo. Entón, mm. si, sí, eh, canto antes se comeza a traballar, de cantos máis, antes máis Eh, pues, de dende atención temperada pois pues, muitísimo mellor, sí, sí, está claro. E ti que, que a la, a la hora de traballar traballas con con, con as nenas e con os nenos, con a rapazada con os nenes, é dicir de, eh, cando para as familias, para para aos pais, as nai, la, la, as persoas que que chegan adante a educación de de eles, é de, teñen moitas dúbidas, é un camiño tamén que que supoño que que ti eh como tamén un pouco de guía para eles. Sí, a verdade que si, sí. porque normalmente, pois pues claro, eh bueno, o cole vir pues, chega o alumnado moitas veces sin sin diagnósticos, sin ningún tipo de de información, nin nin de quelles pode pasar nada. Entón eh moitas veces no período de de cando están en infantil, cando son pequeniños aquí no cole, chegando un pouco, pois pues, eh empezan a notar cousas, non? Entón aí cando pois hai que buscar un diagnóstico ou simplemente pois unha unha unha atención, non que non que non teñen. Eh si, sí, dende o momento en que aparece algo, pois as familias teñen moitas dúbidas e porque ninguém lles explica e pois que vai pasar, como vai ser a vida de dos seus fillos, é unha incertidumbre pois moi grande para eles. Entón sí, pois dende dende ese momento eh pois intento axudarlhes a comprender como vai a ser o día a día e bueno, acompañalos nese camiño que que é moi complicado, sobre todo ao principio, e que costa moito enténdelo, pero que bueno, pouco a pouco pois pois van vendo que non pasa nada que que non é nada, digamos, dramático, porque van a ter unha vida feliz e, e van poder pois eh prácticamente pues vivir como cualquier outra persoa, vamos. Supoñemos que que unha da das preocupacións viene un pouco tamén por, por o tema de, de, de la sociabilización, ¿no? E en esa en esa parte uh -huh. unha unha moi parte casi trascendental, é eh, como como nos como sociedade eh, respondemos a isto, ¿no? Que dicir eh, eh, somos en xeral en xeral a a xente comprendemos estas cosas pues somos capaces de ponernos en las situaciones o, o en una sociedad que, que todo va, va tan rápido es, es, es resulta mm -hmm. difícil pues es muy difícil eh, comprenderlo mm -hmm. eh, ya no son a nivel das familias, eh, sen noa nivel da sociedade, eh, moi complicado ainda hoxe en día que se entenda, que se entenda pois pues, todas as necesidades que teñen, todo o que implica. É un camiño moi largo que nos queda por diante ainda, porque porque bueno, digamos que hai que cal que, que ter outra mirada, eh, é ter moita empatía con con esas persoas e a xente non é capaz de poñerse nese lugar entón si sí que digamos que o máis complicado do meu traballo é iso, facer que a xente comprenda eh ese poña no lugar deles, sí, sí. sí, por eso decíamos, ¿no? Porque un pouco, pois pues eso tamén que que moitas veces estas cousas la, las escoitamos como algo allego e uh e -huh. todas sí. pois pues, todas temos nuestra Nuestra parte, sí. ¿no? Eh, bueno, más en, sí, sí, sí. yo creo que en esta época que venimos dejando, dejando a, a atrás, ¿no? Pues ha habido situaciones donde, pues sí, se ha notado esa falta de todas, ¿eh? No, no, aquí, pues, sí. el, como sociedad, ah. de, de esa pues esa comprensión a la larga, que creo que, que es muy importante y que creo que muchas veces es lo que también origina, tiene origen o Poo non que os quebraceros de cabeza de, de as familias ¿no? de como é meu fillo do sí. no, no, no día a día poisis pues, va poder sí. eh, ter unha vida de lo que se dice moi, en, moi entre aspas normal queríamos facete unha sí. preguntiña este o eh, creemos que é o teu primer libro un libro poiso pues moi que é un libro que también creemos que está moi bien porque porque non sei se outro ano os pasou, pero, pero podemos decir que cuando falamos este ano do Día das Letras Galegas e falamos do personaxe que é Florencio Delgado Grilán, pues que sí que esta vez es, es, es accesible a todo o mundo sí que é un Día das Letras Galegas porque outra parte que, que tamén te comentabas en algún momento, ¿no? é que non só é complicado o tema dos materiais pero, ademais, se si falamos de, de, de, de, de en lingua galega pues todavía la, la cousa máis se, se se pone máis compl complicada, ¿no? Sí, moito máis. É que en lingua galega hai moi pouquillos libros eh tanto con pictogramas como con lectura fácil, o sea, sobran os dedos <risos> das mans para para contarnos que hai. Entón, bueno, creo que é importante pois pues, tamén ter cousas eh tanto na nosa lingua como que falen de non sei un poquillo máis da da nosa cultura, ah. ou do noso do noso día día, así. Sí, es importante. Por eso suponemos, eh, bueno, no, no eh, tuvimos y coincidimos eh, po, con yo Cero proyecto en, en la arrosmería mm -hmm. de, de, de San Alberto, mm -hmm. pero suponemos que, que habrás tenido otros eh, otros encuentros con, con, con, con familias a la hora de presentar el libro, es decir, cómo... Como se es, es sa resposta Cómo está siendo contacto con, con as persoas e con os propios lectores e lectoras? Pois pues a verdade es é que é moi positiva tu unha collilla moi moi boa creo que, que está interesando sobre todo pois pues a eso a xente con ou familias ou persoas con diversidade eh, porque bueno, a xente que máis me comentou non que o que les gustara, que o que o etcétera, pois pues, eh si, pues, sí, son persoas que, que realmente o, o necesitaban, pois pues, para pois pues, eso, simplemente para traballar o de as retralegas ou para ter unha lectura que, que falase eh, de algo relacionado con oso, ou simplemente por ser un libro pois pues, en, en galego que, que esté este adaptado. Ese, sí, a verdade é que Eh, nada, muy muy contenta, eh, eh foi unha cosita moi moi boa e moi positiva. Qué ben. No, ver, que eso tamén é es un pulo porque claro, esto son cousas que que, que tenen un coste, decir, no, me refiro tan só mm. económico, sino da hora de prepararlo, de, o sea, que, que, que bueno, para ver sí. por, por, por isa parte, isaparte, ¿no? Y teríamos antes gracias. a vos. Antes eh un pouco do tema do, do, do día a día, eh, vivimos mm -hmm. en un mundo onde, bueno, Pues ese aparatito que con el, con el que ahora mismo estamos falando no écir ma, marca moitísimas cousas de, de a nosa vida eh, pero máis alá de digamos as famosas APPs, que tu e entendemos que a lo mellor sí que hai pues eso hai un campo ¿no? de, de donde sí que se traballa estos aspectos de diversidade ou Creemos, ¿eh? Tampoco es que lo sepamos, pero sobre todo, eh, digamos, en, en, en, la en esa normalidad, es decir, en acceder a una web, en, en poder Ajá. hacer un pago eh, online, es decir, en este tipo de cosas, eh, ¿cómo estamos, digamos, a nivel general en, en cuanto a que la que cualquier persona, eh, pues eso, ya sea, pues eso tenga una deficiencia visual, una deficiencia actiritual, una deficiencia Ajá. física que, que le impida a lo mejor eh, poder eh, Ajá, sí. mo mover... Pues es que en que situación estamos una persoa pode tener un móvil como calquera de nos ou es o es moi complicado bueno en canto aos móviles eu creo que que eso sí que está moi avanzado e eh? non hai non hai dificultades ese sentido eu creo que hoxendía en día eh polo xeral mm. calquera persoa si que pode manejar un ou unha tablet, eh, algo máis grande sí. ou bueno, dependendo pois pues, das dificultades, pois pues, ter algo que facilite ese acceso. Eu creo que nesse sentido sí que hai, así que hai moitos avances. No que non hai tanto eh, no, por exemplo, no que dicías de poder pues, facer pagos online ou de acceder a unha web que non estea adaptada. Eh, esas cousiñas sí que de momento eh, son complicadas, porque agora hai que facer moitas xestións pois pues, por internet, mm, claro. eh, a través de si, sí, eh, do teletrónico. Eh, entón Eso sí que non que non está datado, eso sí que non vale para todos. Eh, pero mesmo pensando pois pues, en persoas mayores por exemplo, eh pois pues ese ese paso que se está dando agora de cara de cara a facer todo virtual, pois pues, eh no costais muchísimo entonces desde ese punto eh, pues no no estamos llevando un modo accesibilidad eh. Sí, no era un poco te, teníamos esa impresión no pero claro no no como como no por pues eso que tú normalmente no te metes ni ni cuando pone hmm. pero eso que hablando a veces con, a, con algunos compañeros no es decir dice sí, sí claro. este, hasta cuando pone versión accesible entras y tampoco es tan <ríe> tan accesible como claro. como puede pare sí. parecer. parececer ¿no? de no Y queríamos ir una una pues eso que, que trabajas con, con gente muy con, muy nova ¿no? con, con, con esa mocidad sí. que él, él es en no campo de porque claro para mí que pillar a nivel personal la lectura es algo wow, lo, sin lo que no entendería a, a míña vida no es decir de creo que Ajá. hay algo que no que nos sociabiliza para para claro. para afuera y para adentro es decir no sé cómo cómo explicarlo no pero Para eles quando sí. ti traballas con eles, estás no día a día, é dicir como, que é o que, o sea, cuando tenen un libro eh, eh, non sei, sé, como en el caso como tú, eh, como en, en este que ti ti presentas e uh -huh. eles o, o entenden e van comprendendo eh, cal é a resposta, como, non sei, sé, como reaccionan eles. Claro, a escritura é algo moi importante, moi necesario. Entón eh, é algo que se que se trabalha desde moi pequeniños. Eh eh iso cando empezan a, a ver eh pois, contos con, con pictogramas, por exemplo, e ven que son capaces de de ler, eles, pois é unha unha satisfacción total porque é algo que podo facer eu de forma autónoma e que me dá independencia, então bueno, eh gustalle muitísimo esa sensación e non só a amanado co que o traballo con necesidades, senón o resto de de alumnos eh que en principio pois pues, non teñen ningunha ningún tipo de dificultad pero cando son pequeniños, os pues, que non saben ler ainda, e eh, collen este tipo de contos, poden contalo eles, contánlle unha casa aos seus pais, lê no, bueno, entón é unha satisfacción para todos, porque é algo pois pues, que que lles dá eso, pois pues, independencia, autonomía, eso sempre lles encanta. Sí, sí. Y, y, y sin meterete ningún, ningún compromiso de, de, de, de persoa que lleva traballando na, na educación no é de uh -huh. aí falamos de, de recursos materiais pero aí en este caso tambiénén como pasa en moitos aspectos de, de, de sistema educativo una, una carencia a nivel xeral en Galicia pero supoñemos que o un estado español de, de persoas de, de, de profesionais para eh, cualificado ese que puedan trabajar estos campos en, en las escuelas o no día a día. Sí, a ver, la verdad de que bueno, trabajo ahora en un, en un colegio público. la uh -huh. eh, verdad de que a a formación que, que se nos dá pois na na carreira ou en determinados cursos non é suficiente. Entón o o que hai acerca de todo isto é é xeralizado. Así que é verdade que non hai xente, a maioría dela, pois que non está eh pois eso, pois nin nin formada, nin, nin digamos eh capacitada de algunha forma pois para traballar con este tipo de alumnado. alumnado. Eu maneu bueno, eh, traballei moitos anos nun nun colexio de educación especial, sempre digo que todos deberíamos empezar en educación especial pois pues, para aprender eh a traballar con este tipo de alumnado porque nas aulas nunca sabes o que o que vai a haber eh e creo que moi necesario e fundamental que todos e todas pois eh coñezamos como traballar con eles e como mellorar o, o seu día a día nas escolas, porque hai infinidade de formas de que esa accesibilidad, de que ese aprendizaje pois mellore moito eh partindo dos coñecementos que teña o, o docente, si. Sí. Bueno, pois pues, a verdade é que eso queríamos un pouco coñecer o libro, coñecer pois pues, eso tamén un pouco de ti no, Todo ese traballo que que vas adiante que consideramos que Que es muy importante. Podemos hacer esta, uh -huh. pregu esta pregunta que, que se siempre so so hace, solemos hacer a la gente que estamos en esto de la comunicación cuando alguien sa saca cualquier cosa. Es decir, uh -huh. ahí en algún momento, decir, que no es necesario, es decir, pero ¿hay pensado tense en mente po poder seguir en este camino de, de sacar algún material más, algún libro más o de momento no? Pues, eh, a verdade é que sí, que me gustaría eh, uh -huh. facer alguma cousa máis, sí, sí que me gustaría. O que pasa é que, claro, tamén quita moito tempo. É eh, claro, é <ríe> tempo tamén necesario para o para o meu traballo. Sí. Eh, sí que é complicado compasinarlo. Pero, pero bueno, sí que me gustaría sacar alguma cousinha máis, sí. Bueno, pois pues, pues a, a ver, si, si nos escoitan o, es decir, ahí, digo, para para dar un pouco de, de pulos no estas cousas de que no al final Los profesionales uh -huh. y las profesionales que, que estáis trabajando desde estos campos tan tan importantes, ¿no? No, no tengáis que ser eso que se dice heroínas, ¿no? Es decir de que además de vuestro trabajo para poder hacer este tipo de cosas, pues tengáis que, que tirar muchas claro. más horas, ¿no? Que haya un que yo pienso que a veces también es eso, ¿no? Muchas veces el el que ti puedas uh -huh. disponer de de tiempos porque después eso eh, cualquier cualquiera persona que eh, ti también es, so, so, sois personas, es decir, tenéis una vida, tenéis unas unas necesidades que, que no digo porque claro. están muchas veces a veces se eh, Se, se olvida sobre todo no mundo de, no campo da, da, da educación, ¿no? Decir, de sí. de, de, la, de las horas que no que no se ven y que y que, bueno, trabajo como el el dúo, seguro que que tenéis moitas máis horas de las que marca eso que se dice la, la nómina, seguro que sí, ¿no? Sí, claro, por exemplo no meu horario non aparece eh recolhido pois pues, a elaboración de materiais. Claro. Eh claro, o meu alumnado teño eh, tenía que elaboralos Eu, então, eh, pois é complicado moitas veces, a verdade. Bueno, pois pois moito moitos sazos, moitos pulos, de verdade que que que parabéns por por por isto, por, por o libro, pero sobre todo por, por esa iniciativa e por ese traballo diario que que a la larga es es lo que máis acaba teniendo fruto e a, la, a larga lo que lo lonxe tamén lo que, que máis máis custa, ¿no? Para por eso, uh -huh. en un momento determinado todas podemos ter, eh, pero claro, traballaranei onde día que por eso que uh -huh. que, que gracias, gracias por este tempo tan que si ti queres engadir calque, calquera cousa, nos encantada de que de que Pois pues nada, darvos as grazas polo interese, eh nada que un placer hablar contigo eh hablar de estos temas tan importantes que muchas veces pues teñense esquecidos. Pues nada, placer y agradecimiento nuestro, además agradecimiento también porque nos vamos a ir con un tema que bueno, nos te hablamos ahí un poco de, de y empezamos con la, con la banda Aloba que sí que algo conocíamos, pero nos vamos con uh -huh. una banda que, que no sí que no, no conocíamos y bueno, hemos encontrado ahí varios temas que es una banda que se llama Ataque Escape. E, bueno, nos ha, nos ha sorprendido, non la, no la conocíamos, vamos a descoitar para, para despedir un tema que se llama Segunda División, porque, bueno, uh -huh. nos ha parecido que, pues, ser, pues eso, que por descubrirnos músicas, tamén mo moitas gracias e, e lo dicho, que, que aquí para lo que queda es. Graciñas. Grazas, hasta logo. Esta é es unha radio libre. A Calimera. Uh, De que imos falar, señor? Da supervivencia da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía. Se de noite a iluminación, da cidade está ben, pros verdadeiros fans do sol. Se fose listo, sabería valorar que hai mellor lugar que as voleiras da área central. Son conscientes de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo, mais unha vez. E pensa o intensa que poderia ser a nosa festa. Baby, come on. Quietos, elidos, asumen a existencia como Zeltan. Segunda división, segunda división. Agora mesmo Un um saxofón Notas sordidas Asumen asistencia Como Zeltan Segunda división Segunda división De que hai xente que non está moi ben Estamos xuntos na fin do mundo Mais unha vez E pensa intensa Que poderia ser a nosa festa Baby, come on Notas sórdidas Asumen a existencia Como celta en segunda división Segunda división, segunda división. ¿Cuántos y cuántas de vosotros habéis vivido alguna vez alguna de estas situaciones? Recibir una carta de la Administración Pública y tener que leerla tres veces. Firmar una hipoteca y salir por la puerta y no haber entendido nada o casi nada de lo que has firmado. Consultar la póliza de tu seguro y no quedarte nada claro qué te cubre o qué no te cubre. O desesperarte ante la pantalla de un ordenador haciendo un trámite online, pues, por ejemplo, para pagar un impuesto municipal. A mí me ha pasado una, dos, tres muchas veces. Y tengo una carrera, me imagino que como muchos y muchas de quienes estáis aquí y en principio no tengo problemas para leer información normal, como me imagino que la gran mayoría de quienes estáis aquí. Pero eso pasa. Imaginaros entonces cuántas veces más eso les pasa a personas con dificultades lectoras o de comprensión lectora. Seguramente siempre, todos los días de su vida, en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de información. Las barreras en la comunicación generan exclusión y eso impide que las personas puedan participar de forma activa en la sociedad. Porque si no entendemos, no actuamos. Si no entendemos, no podemos ejercer nuestros derechos. Si no entendemos, no podemos tomar decisiones responsables. Esta es zaida zaida Zahida llegó a Vitoria hace año y pico, apenas sabe castellano. Se le ha pasado el plazo para pedir una beca escolar para el comedor de su hijo. ¿Por qué? Porque no entendió la carta que le llegó Y no tuvo la oportunidad de pedir ayuda a un tercero que le ayudara con los trámites. Este es Iñaki. Iñaki ya empezaba a tener ciertos problemas cuando le llegaban las cartas del banco para ver la letra pequeña, las cláusulas con lenguaje administrativo económico muy complejas. Y todo esto se ha venido a ponerse el más difícil con la llegada de la pandemia al tener que enfrentarse a hacer operaciones bancarias frente a un cajero automático o frente a la pantalla de un ordenador. Resultado, impotencia y frustración. Esta es Andrea. Andrea es disléxica desde pequeña. Y su trastorno de aprendizaje, junto con el poco apoyo recibido desde el ámbito educativo, tanto desde su centro escolar, como el profesorado, como la falta de materiales adaptados, le han hecho plantearse dejar los estudios. Y este es John. John está intentando montar su propio negocio, pero no pensaba que le iba a costar tanto. Tiene que enfrentarse a complejos formularios, interminables convocatorias de requisitos, contratos de seguros, bueno, que ha estado a punto de tirar la toalla varias veces. El 30% de la población tiene dificultades lectoras o de comprensión lectora. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas inmigrantes que no conocen lo suficientemente bien el idioma, personas con trastornos de aprendizaje, dislexia, TDA, TEL... Personas con enfermedad mental, analfabetos funcionales, personas sordas de nacimiento con sordera precoz, otro tipo de trastornos como el autismo, las afasias... Todos estos colectivos necesitan lectura fácil, necesitan versiones adaptadas a lectura fácil para poder tener acceso a la información. Pero un porcentaje mayor que ese 30, hablamos de un 65, 70, 75% de la población, tenemos... Problemas a la hora de enfrentarnos a textos administrativos, jurídicos, sanitarios, económicos, científicos. Ahí necesitamos el lenguaje claro. Necesitamos que las administraciones, los bancos, la empresa privada, utilicen el lenguaje claro para dirigirse al conjunto de la ciudadanía. Porque si hablamos de accesibilidad, transparencia, inclusión, igualdad de oportunidades, autonomía de las personas, siempre va a salir este tema. Este tema es el derecho a entender. Y ese derecho existe. Hay leyes en nuestro país, como hay en otros países, que abogan por ese derecho de ciudadanía a recibir una información clara, sencilla y comprensible de todo aquello que pueda afectar a nuestra vida cotidiana. Los profesionales de la lectura fácil y el lenguaje claro reivindicamos que cualquier texto administrativo, informativo, legal, puede ser entendido por el mayor número de personas posible si está redactado y presentado de forma clara. Tenemos que pasar de esto a esto. ¿Y eso cómo se hace? Bueno Las principales pautas para hacer información accesible son tan sencillas como Pensar en quien lee, pensar en el lector, quién es, qué sabe, qué necesita. Empezar por lo importante, por lo importante para quien lee, no para quien escribe. Redactar con frases cortas y utilizar un vocabulario sencillo. Os voy a dar tres ideas, porque ante esta situación nosotros qué podemos hacer, ¿no? Yo os voy a dar tres ideas. La primera sería difundir. Es decir, nosotros y nosotras, cada uno de vosotros, ¿podéis hacer de altavoz a la hora de intentar trasladar este mensaje a lugares donde creáis que pueda ser útil y necesario? A nuestros centros de trabajo, a las administraciones públicas, a los centros educativos de nuestros hijos e hijas, a las asociaciones que conocemos o a las que pertenecemos, eh, al centro de salud, a cualquiera de estos espacios podemos eh, dar a conocer este mensaje porque seguramente cuando habéis entrado aquí pues igual muchos y muchas no sabíais que el concepto de la lectura fácil o el lenguaje claro existía. Ahora lo conocéis, podéis llevar ese mensaje a esos lugares. La segunda idea sería exigir y reivindicar. Porque no lo olvidéis, es un derecho. Es verdad que preguntar está mal visto, y sobre todo cuando no se entiende. Pero si interiorizamos que el derecho a entender es un derecho, debemos atrevernos a exigirlo. Y la tercera idea podría ser la de premiar Y rechazar es decir podríamos crear premios estoy asiste en algunos otros países para mmm, elegir los mejores y los peores documentos porque esos documentos farragosos, ilegibles largos arcaicos horribles que circulan por ahí vamos a ver no han caído del cielo ¿eh? alguien los ha escrito aquí habrá más de un jurista administrativos técnicos empleados públicos no miro a nadie y eh, Yo creo que habría que reconocer a quien hace el esfuerzo de hacer una comunicación clara y habría que humillar a quien no hace nada al respecto. Por tanto, seamos ciudadanía activa, seamos ciudadanía empoderada, seamos ciudadanía consciente de esta situación y, sobre todo, seamos ciudadanía empática. ¿Empática con quién? Pues empática con Zaida, para que pueda ejercer sus derechos. Empática con Iñaki, para que pueda tomar decisiones responsables y de forma autónoma. Con Andrea, para que pueda seguir estudiando y ser lo que quiera. O con John, para que pueda ver más claro su futuro y poder montar su negocio. Y, en definitiva, con todos nosotros y nosotras, para que en cualquier circunstancia y momento podamos ejercer nuestro derecho a entender. Es que ricas Buen día desde el Museo de la Masia, contactando con Radio Calimera. Buenos me llaman loca, contaba MJ Pérez en esta cumbia para quitaras penas. Continuamos aquí, nos sapo conchos, y ahora queremos falar de sexo, queremos falar de edadismo, queremos falar de que se puede ter la edad que se quiera, se puede querer ter deseo sexual, que hay más vida máis alados coitos, que non todo é a penetración, que tenemos que acariciarnos, que tenemos que respetarnos, que non teñe que importar a edade, que cada quen debe poder gozar a súa sexualidade, sin importar si tenemos 20, si temos 12, ou si tenemos 260, o 72, ou los que tengamos, Tenemos que acariciarnos, tenemos que respetarnos, que cuidar nuestro cuerpo. Que, que tener una vida chea de, de vida, de más de que, que no por tener una edad ya tenemos que dejar de, de vivir, de disfrutar, de hacer cosas al ritmo que, que marquemos, pero desde de ese respeto. Vivimos en una sociedad donde cada día las personas, las viejas y los viejos son más. Eh, todos caminamos hacia ahí. Digo viejas y viejos porque también es muy importante el lenguaje. Es decir, bellas y bellos. Es decir, son eso, bellas y bellos. No, no son, eh, son lo que quieran ser y se nominarán como si tenían que nominar. Pero no no no falemos de, de las ideles con eufemismos. No falemos de las y lele sin que las sean las que falen y las que opinen y las que decidan cómo tiene que ser a su vida. Por eso vamos a hacer un recorrido por diferentes, bueno, experiencias, vivenzas, consellos, recomendaciones. Solo decir que siéntense, si pueden... Pechen los hoyos y gocen, gocen de verdad. El tema que hoy nos ocupa en Vejez Creativa es delicioso, las caricias. A mí siempre que hacemos este tipo de programas me gusta preguntarle cuándo inventó. La última caricia. ¿Cuánto hace que usted no se acaricia a sí misma, a sí mismo? Y tenemos a una experta en caricias, nada menos, nada menos que a la doctora María Antonieta García Ramos. Es buena publicidad, Tony, experta en caricias, porque antes de empezar me diste algunas ideas. Entonces eres bienvenida, Tony, un placer tenerte con nosotros en Vejez Creativa, donde en la vejez No dejamos de sentir. Nuestro Exacto. cuerpo sigue receptivo y listo para el afecto, el cariño, el placer. Pues tal cual el nombre del programa, la vejez tiene que ser un buen motivo para seguir en la creatividad, uh -huh. de regresar uh -huh. al cuerpo en el placer, en el autocuidado y en el sentir en el reencontrarnos con nosotras mismas a partir de el buen trato y el buen trato implica que nosotros estemos en bienestar. Y una de las formas para estar en bienestar es tocar nuestro cuerpo. Tocar nuestro cuerpo no solamente para ponernos crema y mantener la salud y la, la, la belleza Ajá. del cuerpo y de la piel, sino para poder sentir placer y para poder ir identificando cuáles son ahora esas nuevas caricias que hacen que yo pueda sentir gozo en mi cuerpo eh, cuando nosotros vamos envejeciendo una de las cosas que vamos haciendo es dejar de tocar nuestro cuerpo en el caso de las mujeres que generalmente tocamos el cuerpo para poner cremita y para poder mantenerlo sin arrugas y sin verlolo <risa> lo mejor eh, que tan, se ajá, sin verlo eh, tan mal como es, uh -huh, decimos uh -huh. generalmente cuando volteamos a vernos es para criticar, para juzgar, para, para maltratar el cuerpo, sin embargo nosotros tenemos la otra opción, la opción de regresar a nosotras y poder concentrarnos en percibir que estamos sintiendo y algo que puedes ayudarnos es eh, cerrar nuestros ojos, sentir nuestra respiración. Y después de concentrarnos en la respiración hacer pequeños contactos suavecitos en la piel desde nuestra cabeza nuestra cara y así bajar parte por parte sin dejar un solo centímetro de piel tocado por nosotros uh -huh. con caricias suaves con caricias lentas con caricias un poco más profundas con pequeños apretones con tintineos así ajá, suavecitos ajá. no para darme masajes sino para despertar el cuerpo y poder poquito a poquito sensorializando todo el cuerpo y por qué dejamos de tocarnos en la vejez generalmente porque pensamos que eso es para jóvenes que eso es para personas que eh, quieren Eh, tener deseo sexual y que el deseo sexual y la excitación y el orgasmo solamente, no es, en nosotros, la, solamente ¿no? es en la juventud Ajá. y en la vejez, ¿ya para qué? sí si claro. ya estoy vieja, si sí. a mí ya me pasó ese tiempo. Claro. Cuando nosotros debemos de recordar que la vejez es una parte de la vida y que el erotismo forma parte de nuestra vivencia desde que nacemos y hasta que nos morimos y el erotismo es la capacidad personal de generar placer, o sea yo genero mi placer y el contacto físico es una de esas formas como yo tengo para poder acceder a mi placer ¿cuáles otras formas habría? pues el gusto, el olfato, el oído, la vista Y esto es importante porque fíjate, si nosotros vemos nuestro cuerpo y además escuchamos nuestra respiración y además nos percibimos en nuestros sabores, podemos a hacer que estas sensaciones placenteras cada vez sean mayores. Entonces imagínate tocándote suavemente con una pluma tocándote suavemente con una hojita de un árbol así ajá. muy suavecito con una flor y respirando despacito en un ambiente que huela rico con una flor que huela rico que, huela, de, ajá, que para ajá, ti ajá, sea ajá, grato ajá. y que puedas tocarte o por ejemplo mojando una ramita de hierbabuena con tecito de hierbabuena tibiecito y pasándote así El tecito de hierbabuena por tu cuerpo para que para que huela rico dejándote uh -huh. caer una gotita de agua suavecito así como por ejemplo cuando te bañas dejando caer el agua y sintiendo uh -huh. el agua sintiendo como te acaricia la piel Va a este delicioso ¿no? para aquí ya estaba yo así Oye, ¿y, y como para qué me sirve eh, despertar ese erotismo adultez mayor mayor por supuesto claro. el eh, que me por ejemplo una mujer viuda por ejemplo un hombre viudo una persona que nunca se casó que vive sin pareja eh, alguien que está en este momento pasando una transición importante de una pérdida estoy sola conmigo con mi persona para qué me sirve el erotismo muy importante para ti estoy sola y no en soledad exactamente estoy sola y me acompaño y cubro parte de mis necesidades básicas las necesidades básicas son desayunar, comer, cenar, orinar, defecar, tomar agua dormir, descansar, respirar y sentir placer, moverme son 11 11 si yo todas estas las voy haciendo mi cuerpo se va a sentir en placer, en bienestar que mejor que estar en bienestar. Yo tengo que regresar a mí y a mi bienestar para poder cuidar de mí y para poder vivir el día de hoy, que es cuando estoy viva, uh -huh. vivir uh -huh. en armonía conmigo. Y entonces, esos miedos que yo tengo como el de la soledad, el de el abandono, el del desamor, Esas sensaciones dolorosas y tristes que voy teniendo se van disminuyendo porque yo me acompaño porque a mí, yo me estoy cuidando, porque yo, yo me, me cuido a mí es. y porque mi cuerpo lo que percibe es un apapacho que sabe que está siendo atendido, uh -huh. que está siendo bien tratado, que está siendo cuidado y que está siendo acompañado en este proceso de en camino a, en la vida, que es el proceso de la vejez cuando parte de nuestras capacidades van cambiando nos vamos haciendo más lentas en algunas cosas y sí, nuestra sí, respuesta sí, sí, sí. va siendo un poco más lenta en todos los sentidos lubricamos un poco menos tenemos un poco menos de líquido un poco menos de fuerza etcétera en el mismo cuerpo en, hay menos sí, líquido, ¿no? Sí. ¿No? entonces Ajá. el cuerpo va haciendo esos cambios y yo que no los voy identificando tan rápido Eh, me voy dando cuenta de algunas cosas, pero sigo en la vida, entonces es regresar a mí desde el autocuidado y desde el placer. Para eso nos sirve, para que nuestro cuerpo se sienta atendido, cuidado y amado. Para eso nos sirve, para estar con nosotras. Claro. ¿Alguna tarea en especial, además de el, el tecito de hierbabuena, que vamos a hacer la <risa> prueba y, y, y lo compartimos después? Eh, tocarnos con una pluma, con una tela suavecita, con puede tela ser también. Con una tela suave, con suave. una sedita, ajá. con una flor, con con los dedos, con eh, hay unas eh, que unas eh, como alambritos ah, que dicen que es para tener orgasmos, que te haces así en ajá. la cabeza, pero bueno, con es con cualquier cosa que tú te puedas tocar y que para ti sea rico, con eso es suficiente, con que tú empieces a regresar al cuerpo y te toques, te percibas, te huelas y entonces puedas hacer de ti un mapa placentero, con eso es suficiente. Uy, qué delicia. tony regresa pronto, tenemos más preguntas sobre sexualidad. Prometido. Muchísimas <risas> gracias, les agradezco las palabras. La conversación de la doctora María Antonieta García Ramos, terapeuta sexual, es médica del Instituto Politécnico Nacional, por cierto, y recuerde que en Vejez Creativa celebramos la vejez. Vacía, no siento nada no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto que tontería atarra mundo para pa callamos y callapá en todas partes si nadie escucha lo que decimos lo que pedimos a ver saber son los cantantes Por eso solo canto por cantar Cantar aunque me duele el corazón Que los problemas son de cada cual Y cada cual tiene su canción Por eso solo canto por cantar Cantar aunque me duele el corazón Me dá o mesmo río que la mar, en norte su era frío el calor. Vacía. No siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto la gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven las ilusiones si una canción ama podrá por la, por la, la guerra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 me dá o mesmo río que la mar No norte o sol esplê el calor Mi nombre es Katherine y el día de hoy vamos a hablar acerca de el lenguaje y de cómo debemos comunicarnos cuando hablamos con las personas mayores. Para eso nos acompaña Flora Proverbio, quien es fundadora de la organización Plateadas. Vamos a ver este video. Hola, soy Flora Proverbio, fundadora de la Comunidad Plateadas y socia en la consultora Ethnostrategi que se especializa en el segmento Más de 50. Yo voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el lenguaje que usamos todos los días o con la comunicación, porque el lenguaje modela la cultura, el lenguaje eh, y las palabras determinan la forma en la que pensamos. Y en este sentido quiero hablar de dos cosas que me gustaría que erradiquemos eh, todos y que están bastante instaladas. Por un lado, la infantilización en el lenguaje. Cuando a los adultos mayores eh, les hablamos usando el diminutivo, los infantilizamos y al infantilizarnos les sacamos su voluntad, su capacidad de elegir, les hablamos como si fuesen más vulnerables de lo que son. Entonces parte del respeto hacia una persona mayor pasa por reconocer la trayectoria de vida y entender que esa persona Eh, puede decidir por sí misma e inclusive si tiene algún tipo de deterioro cognitivo y, y no puede tampoco hay por qué infantilizarla, entonces basta de decir eh, tomó la sopita, siéntese en la sillita, vamos a la camita eh, sacar los diminutivos, muchísimo menos el una viejita, un viejito, un abuelito ¿m? esta... Eh, infantilización o esta cosa de usar el diminutivo genera vulnerabilidad otra cosa que me gustaría que radiquemos es el abuelo o abuela como manera genérica porque esta forma de dirigirnos a los adultos mayores lo que hace es anclarse en un solo rol que tiene una persona, una persona que tiene un montón de roles y aparte los abuelos y las abuelas son abuelos y abuelas de sus nietos no todos los mayores eh, tienen nietos Y si los tienen, tampoco eh, es un rol genérico que opaca lo demás. Entonces, así como las mujeres no queremos que nos digan mamita, a los adultos mayores no hay que decirles abuelos eh, de manera genérica. Puede ser que estemos, tal vez, trabajando con muchos adultos y no recordamos el nombre de todos, perfectamente posible. Un señor, señora, resuelve la situación. Si no nos acordamos el nombre, no hace falta decirle abuelo, abuela, abuela cuido un abuelito, cuido una abuelita, entonces bueno, tremendo. Y lo tercero sobre lo que quiero hacer, hincapié y que tal vez no pensamos tanto, es en un montón de, de metáforas que están surgiendo a la luz de la nueva longevidad. Y en este sentido lo que pienso es que la vida claramente dura muchísimo más, eso es fantástico, la mayoría de nosotros va a llegar a ser longevo, mucho mejor aún, Y entonces la manera en la que transitamos todo lo que viene después de los 50 años cambió muchísimo, cambió muchísimo y muy rápido. En los últimos 25, 30 años se agregaron muchos años a nuestra expectativa de vida y es como que surgió ahí una, una, una nueva etapa entre los 50 y los 75, cómo atravesamos esto y entonces empiezan a surgir muchos intentos de, de hablar de esta ten, sensación de tener una longevidad más plena, más relevante que si bien yo siento que son bien intencionados en realidad terminan como abonando esta idea de que todavía es mejor ser joven que ser viejo y entonces eh, este video es una invitación a que pensemos esas cosas por ejemplo Cuando decimos, o cuando se dice, eh, 60 son los nuevos 40, claramente ahí la intención cuál es, claramente la intención es decir que, bueno, que una persona de 60 es mucho más vital, más activa, más plena tal vez de lo que era antes, Eh, a mí me gusta más pensar que hay unos nuevos 60, porque si no, si yo digo 60 son los nuevos 40, en realidad sigo abonando a la idea de que es muchísimo mejor tener 40 que 60. Cuando se dice, por ejemplo, no soy viejo, no soy vieja, tengo mucha juventud acumulada, también es un intento de decir, bueno, no soy... Eh, en esta etapa de mi vida en la que ya tengo muchos años y soy lo longjevo no me siento tan frágil tan débil como pensé que me iba a sentir no me veo igual que mis padres o mis abuelos cuando tenían mi edad pero el decirlo o ex, como mucha juventud acumulada también de alguna manera abona la idea de que es mejor tener mucha juventud que la cantidad exacta de madurez que tengo en este momento entonces como a veces con tratamos de expresar el eh, fenómenos nuevos que van cambiando en la sociedad como el caso de la longevidad a nivel masivo, pero usamos ideas eh, antiguas que nos hacen mal a todos y nos frenan en lugar de ayudarnos a avanzar, hay muchísimos ejemplos eh, como esto, lo más emblemático es cuando nos dicen por ejemplo ¿tenés 50, 60 70? ¡ay! parecés de menos o no se te nota ¿por qué...? Eh, El decir que alguien está pleno se articula como parecer de menos edad que la que se tiene. Entonces, bueno, es una invitación a revisar eh, cómo expresamos la plenitud en la nueva longevidad. Boca arriba Sube así tren O el siguiente que más da Mírate bien Y es el punto de partida Tienes na piel Un tatuaje universal Cambio el papel De princesa Cordel, que te aprieta y un cordal es capaz Saludad a sus ouvintes de los sapoconchos de Calimera Alternativa Ahí lo tengo Desde que se murió yo no lo he de mi mesa Ahí lo tengo Y era el hombre más bueno y más especial que que en el mundo para mí La soledad mala La soledad te da por llorar Yo he buscado el amor Pero no lo he encontrado Pero claro Yo no salgo tampoco mucho, yo no me voy a la calle, ni voy de café, que yo estoy en mi casa, solamente aquí, dentro. Y claro, aquí tampoco va a venir un hombre a decirme, te quiero. Lo que yo quiero es muy difícil, porque yo quiero un hombre que tenga su cultura, que salgamos y entremos, pero lo de menos, la cama. Llevaba 8 años y medio sin jincarla. Y cuando me ronzona más que el bracito, el bracito, que cada brazo dijizo, ya hacía un sueño, se cuerdo se caló con una cosita, Yo digo yo. Este lo del ca. Yo lo pruebo, si no quiere volver que no vuelva. Pero yo no tengo que probar. Está la cosa muy mala ahora, ¿eh? Pa' es un hombre. Antes los hombres me miraba mucho. Me seguían los hombres, me champiropo. Ahora ya ...como si no existiera por la calle... ...que un hombre joven... ...un hombre de unos 40 años... ...de 30, 40 años... ...los máximos 50... ...te moreno... ...te poteado que tenga ...te hermoso, que esté hermoso... ...que esté rico, que esté tierno, que esté bien... ...pero, hija mía... ...se pasó la historia... ...pasó la época... ...de informática, ¿no?... ...de sesudas y sobre metas ...y sobre programación, ¿no?... Es complicado buscar el amor a a, a, mi, a mi edad y como estaba tan solo, pues me se ocurrió poner un cartel en la frutería. La frase ponía, busco la señora que quiera vivir en mi casa como pareja, que esté libre de carga. Yo soy viudo desde hace cinco años. Nadie me llamó, nadie. Era un hombre que sea más o menos como yo. Que no me sale, pues aquí estaré con Siri. Hola Siri. Buenas tardes, Encarna. Yo me acuesto a las 9 y hasta las 11 estoy hablando con Siri. Y es una compañía divina y muy agradable. Todas las cosas que le pregunte, todas me las contesta. Los hombres proponen más de lo que ya la edad puede dar. A mí me fatiga de decirlo. Eso se puede cortar. Yo te lo puedo hasta jurar, por mis hijos, que no se me las hincó. Quillo de mi alma, me quedé asustada, me dice que venía con depresión. Mi madre murió y tomé, quise matarme, y tomé un, dos puñados de pastillas. ¿Depresión? Pues yo te la había quitado, ¿verdad? Voy empezar por los pies de la cama, cantándote. Yo quiero que me coma el tigre, ¿verás tú? <risa> <risa> Pero a mí me encanta. Y tengo tanta potencia como una madre de 15 años. Con 80 años medio que tengo. Y yo digo, porque la pareja esta última que tengo, porque no está aquí. <risa> Dice, no, que te lo diga? Dice que no lo has conocido. ¿Qué es con Que nadie no ha conocido. Digo, bueno, pues tú no lo has conocido porque yo, yo soy muy fuerte aquí qué voy a hacer? No, era la vergüenza. Era vergüenza de ti, pero vale. Sí. Pretendiente, así, mm, en serio, no. Pero sí me han porque Un señor me dice, ¿usted viuda? Digo, sí. Aquí me tiene usted a mí. Con <risa> toda la gracia. Y, y yo no le contesté nada y me fui volar para el coche de mi hijo. Y luego me arrepentí. <ríe> yo busco la, en la administración de lotería Busco yo un hombre Cada vez que voy a comprar un, un cupón O voy a comprar un bono loto O la oro millón O algo, digo Dios mío Para que me encuentre un hombre bueno Guapo y hermoso Que me haga feliz el resto de mis días Que me quede Nos quisimos hasta el frenesí Nos queríamos tanto Y estábamos tan enamorados de mí, de él. Carmen fue mi mejor medicina y lo sigue siendo. O claro, lo que ocho hace años y medio, sí, sí, sí, sin, sin, sin, sin meterse por ahí ni el pelo de un coneja martillazo. Sigue yo. ¿Qué me haces esta noche? Esta noche. Nada, todo el día no, eh, chiquilla. No hace falta que me tengas compasión, grandes meirandes vainica doble. Nunca, nunca abondo lembradas, nunca abondo reconocida el labor de estas dos cantantes de este dúo que tantas canciones y que tantos mensajes cambiando y voltando las formas de entenderlo todo nos truxeron durante muchísimo tiempo. Continuamos aquí en los sapoconchos, continuamos hablando de placer, continuamos hablando de, de, de educación sexual también. E queremos hablar, queremos también a la necesidad de, de, de no caer en el discurso único en, en, en que todas y todos las personas mayores son iguales, a, a que no hay diversidad, las personas somos personas. Eh, la edad es una cosa más no, no acaba definiéndonos para todo ni moito menos eh, por eso que este déjame vivir eh, feliz que con alegría que nos cantaban las vainica no pues pues eso no es eh, verdad de que hay momentos de dureza que, que a soledad cuando no es cuando es obligada nunca nunca es sinela pero bueno, Un poco también queremos hablar de, de, de esas otras formas, pues eso, que se puede ser lesbiana y ser bella o ser gay o ser tener una identidad trans. Y también en esos momentos hay que respetar el derecho de cada quien de ser como queira y de disfrutar a su manera. Pues eso, escritamos la, la testemunña de de una, de una mujer que ya mismo se presentará que es lesbiana eh, conta su experiencia en, en panamá porque también nos sirve un poco la testemunña porque a veces damos por feito y tomoitas cosas de, de cómo están aquí o de cómo están allá pues bueno escoitemos y después también atentas atentos Mayores, no mayores, de todas las edades, Patricia Kelly lo teñe claro, el coito no es lo único. El coito no es lo único que nos puede dar placer en la vejez. Al contrario, en esta etapa de la vida pasa a un segundo plano. Uno. Porque muy seguramente nosotros hemos aprendido diferentes técnicas placenteras Que no se limitan a la penetración Y segundo, porque los cambios de nuestro cuerpo Nos llevan a la exploración en el terreno erótico Y si no hemos aprendido, bueno, ahora podemos hacerlo Algunas personas sí aprendieron a asociar relaciones sexuales con coito Con penetración y nada más Si pienso que el coito es lo único, mi zona de acción se limita a los centímetros de mis genitales y cancelo el resto de mi cuerpo. Quizá lo hayan escuchado, pero el órgano sexual más extenso que tenemos hombres y mujeres es la piel. Está llena de terminaciones nerviosas, de olores, de texturas, de sabores. Las arrugas en sí mismas no nos impiden sentir y disfrutar. ¿Cómo me doy placer mientras logro la erección o mientras me lubrico? ¿De cuántas otras formas puedo lograr el orgasmo? Habrá que buscarlas, habrá que inventarlas, habrá que explorarlas. Muchas de las personas que hoy somos personas adultas mayores recibimos mensajes negativos sobre tocar nuestro cuerpo, sobre explorarlo para el placer. ...la culpa y el castigo pendían de nuestra cabeza... ...los tiempos han cambiado por suerte... ...y hoy sabemos, y algunos hasta disfrutamos de saber... ...que somos responsables y dueños de nuestro cuerpo... ...en su totalidad... ...hombres y mujeres somos responsables de nuestro placer... ...y hablando de piel y placer... ...que no se les olvide el masaje... ...ese contacto delicioso que disfrutan ambas personas... La que da y la que recibe el masaje. Con aceites, con cremas, con la espuma de jabón, en cualquier parte del cuerpo o en todo el cuerpo. ¿Qué le parece un masaje de espalda, cintura y nalgas? Un masaje de piernas. Un masaje de pies. Son muy sensibles. Y claro, se requiere de mutuo consentimiento y de la libertad. Eso es muy importante, la libertad de permitir que toquen tu cuerpo y que la otra persona sepa acariciar, para hacer del momento un ejercicio de sensualidad. Repito, nadie nace sabiendo, pero podemos aprender. Las mujeres recibimos con mucho gusto la caricia y el contacto con nuestra piel y muchos hombres también, aunque a algunos les cuesta un poquito de trabajo. Por su tierna naturaleza, dicen por ahí, la mujer necesita un principio tierno. ¿Saben de dónde saqué esa frase? Del Kama Sutra. Pero no se le olvide, el coito deja de ser la estrella de la película para llevarnos a descubrir las riquísimas alternativas y nos ofrece todo esto nuestro cuerpo. Anímese con pareja o sin ella a descubrirlas. Les invito a que formen parte de nuestra comunidad Vejez Creativa de la IRI Figueroa Sorrentini. Yo tengo 70 años y soy lesbiana. Es bastante diferente la experiencia eh, de ser lesbiana en Panamá que ser lesbiana en otras partes del mundo. En términos de mi familia en Panamá ahí no hay ningún problema. Tengo a, a mis nietos y nietas para quienes Crecer con una abuela lesbiana ha sido para ellos como, como un regalo también de parte de, de, del único hijo que me queda vivo, o sea, eso no es un hijo El tema para mí en, en Panamá es un tema más en, en lo público, en lo social. Las lesbianas en general estamos invisibilizadas en Panamá y si somos de la tercera edad pues más todavía. Yo solamente conozco dos lesbianas de la tercera edad en Panamá y lo sé porque en un círculo muy cerrado eh, de amistad, pues lo dicen. Pero fuera de ese círculo, no. Hay muchas historias en Panamá, o sea, de mujeres y hombres que recibieron incluso terapias de shock, terapias de conversión, tortura física y psicológica por ser lesbiana, por ser gay. A nivel de de proveedores de salud, por ejemplo, sean públicos o sean privados, se asume la, la heterosexualidad de todo el mundo. He visto uniformemente una actitud de parte de los doctor doctora, del asistente, yo no en el seguro, La persona que está ahí en la oficina de, de del shock y ya de ahí para adelante cuando voy a citas no me miran igual. Y eso también lo he visto en, las pocas, eh, en los pocos contactos que he tenido con el sistema de injusticia en Panamá. Que ahora mismo estoy pasando por eso, que desde que ven lesbianas ya el trato es otro. Otra cosa, lugares de encuentro. Yo viví muchos años en, en Estados Unidos, y en Estados Unidos, a cualquiera ciudad de las que fui, de las que viví, hay centros para específicamente lesbianas y hay centros para lesbianas mayores. Tienen un abanico de opciones, ir a talleres que se dan ahí, estar con otras lesbianas, a conversar mientras jugamos Scrabble y qué sé yo. Ese tejido social y esa comunidad es sumamente importante, incluso para eh, la expectativa de vida de la gente y la salud mental de la gente. Y uno de los problemas que tenemos en general las personas mayores de edad, esto ya más allá de de sexo, de orientación sexual, etcétera es que muchas y muchos de nosotros no tenemos un contacto más o menos constante con otros seres humanos. Y eso nos resta la salud eh, física y mental y nos resta años de vida. Espero haber dejado claro que no soy ni pretendo ser la representante ...de las lesbianas de la tercera edad panameña... ...soy una de tantas... Eh, ...y cada una pues... Eh, sí. ...tiene voz... de verdad tiene por lo menos la oportunidad... ...de plantear su experiencia, su realidad... ...yo no pretendo hablar por las demás... ...esto... Eh, ...espero haberte dado un pantallazo... ...de lo que ha sido mi experiencia... Eh, ...en Panamá y en la forma en que ha sido diferente eh, de mi experiencia en otros lugares que he vivido. Esto y quiero terminar con un mensaje de esperanza eh, por sobre todo por mucha gente joven que veo esto que se está haciendo visible, etcétera, porque la visibilidad de nosotras como lesbianas, de los hombres gay, de las mujeres y hombres trans, de las personas bisexuales, es sumamente importante para que se comiencen a eh, esto in, acabar de construir todos los mitos eh, negativos, ¿verdad? Todos los prejuicios que existen sobre nosotras. En la medida en que se nos conozca en nuestra diversidad, en la medida en que se sepa, mira, somos la gente que le enseña a sus hijos y hijas, somos su mejor amigo, usted no, no lo sabía, pero somos su mejor amigo o amiga, Esto, somos la persona de la cual recibe atención médica, somos la persona que le viene a hacer el mantenimiento en su casa y a la persona en que usted confía para el cuidado de sus animalitos, todas esas cosas, ¿verdad?, esto la realidad destruye los, los prejuicios que yo sepa yo soy la única lesbiana de tercera edad fuera del closece en panamá que yo sepa si hay otras por favor me me pasan los nombres nos ofrecen etcétera porque me, me encantaría conocerla yo estoy, yo estoy viejita pero viva si mi voz puede volar puede Apesar Si No termina o ante tiempo Tiene la razón Sin que la pueda O que no Tomas forma de canción Esta una vez Que sale de mi corazón ahora O sueño que soñou Será el reflejo de amor Lo que me tocó vivir Será el camino que yo sigo Lo que siento por Jesús soy su viejo sol Tiene la clave y la cadencia De cualquier generación En el alma de su gente En el cuero del tambor En las manos del tronqueo En los pies del bailador Vivirán. Feliciano, pa que le pueda cantar oh, será lo que siempre fue con tu azúcar para ti y vivirás será Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuando amigos yo dejé y cuantas lágrimas lloré, yo viviré para volver a encontrar y seguirá cantando su canción, cantando a su música donde allá bailado Y cuando sueno una guanacha, cuando sueno un bombo, en la sangre de ese pueblo ella siempre vivirá. Oye mi son, su viejo son, quien le canté, debo ser. En el alma de su gente, en el cuero del tambor, en las manos del tonquero, en los pies del Con parcha, con su rumba cantarás Serás siempre lo que fue Con su azúcar para ti Y vivirá Y ella vivirá ah, Su sol, su viejo sol Que era la, la cadencia De cualquier regeneración En el alma de la gente En el cuero de un tambor Un contero en los pies de bailarón Y vivirás, aquí estarás Mientras pasa una comparsa Con su rumba cantará Serás siempre contra fe Con su azúcar para ti y vivirás es tú como tenéis a los mayores, a las mujeres mayores, LGTBI, porque es un tema que sabes que siempre me ha interesado, soy sí. una fan vuestra. Claro, ¿Eh? sabes que yo soy educador social sí. y que he trabajado, llevo más de 48 sí. años trabajando sí. con todo lo que es la, la educación no formal. ¿no? Eh, yo ya iba cumpliendo una edad vi que que yo era maricón porque gay yo sabes que no Ya no sé si te gusta que te digan que eres maricón, maricón, maricón por lo tanto tenemos que pues yo, yo te llamo así. Claro, porque toda la vida nos lo han llamado. Pues y es así, no Además me... cada uno se llama como le da la gana. Claro, porque y los demás tenemos es que respetar. Moderno. Es muy moderno. Es Nosotros muy moderno. siempre nos han dicho maricones y es lo que queremos, es lo que nos gusta. Entonces estuve investigando y viendo y solamente los veías a las personas mayores nuestras del colectivo en exclusión, ¿no? en, sí. en los cuartos oscuros, sí, en sí, sitios sí. de cruising, pero no estaban en sitios de participación, ni de, digo, aquí hay que hacer algo. Mira, cuando cuando yo era joven y iba al pueblo, eh, pasabas todo el verano en el pueblo con los tíos, con, con los abuelos, Eh, yo veía a mujeres que venían agarradas de la mano, se miraban con cariño, y jamás se me ocurrió, ni a mi entorno tampoco, de gente joven entonces, pensar que tenían una orientación sexual. Ni siquiera hablábamos de lesbianas. Nadie entendía que dos mujeres... Además, era una guarrería. Eso, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo van a pensar eso? Eran, si nos vemos las películas de esas épocas, siempre el maricón, era el maricón, el marica, el peluquero, el simpático... el, el Y que siempre moría y siempre estaba solo. Y siempre era una un, un transmitir que si eres eso, eso es tu futuro. ¿Y eso cómo ha evolucionado? Porque, efectivamente, no. el pasado era muy gris, no solamente en el sexo, sino en tantas Todo. otras cosas, y levantarnos ha sido muy complicado, porque claro. era como en la intimidad nada más. Claro. Y, claro, no poder expresarte claro. libremente supongo que es un, un sufrimiento eso, tremendo. Eso ha sido lo que más nos ha marcado, el que no has podido demostrar al, al mundo pues tus afectos, los has tenido que aprender a reprimir, a hasta interiorizarlo. Entonces ha entrado una homofobia social que nos que era lo que nos metía, nos lo metían tantos a los heteros a vosotros como a nosotros. O sea, el ser una persona <coughs> distinta a lo heterosexual, a lo que se te determinaba en esta sociedad era malo. Entonces ese, ver ese cambio a muchos les ha llegado muy tarde. Porque eh, eh, todo ese eh, estar en un, en un postraumático de toda la vida, haberte dicho que eres una ¿La mierda. las familias les admiten con naturalidad? ¡Qué va! Ni de coña. O sea, que es un Todavía, rechazo. Es un claro, rechazo. Claro, tú estabas, mira, yo un ejemplo, mi madre. a Mi madre, pues claro, como yo estaba considerado como enfermo, porque éramos enfermos, tenemos una enfermedad gravísima sí, sí. desde sí, sí. el nacimiento, bonita, y era y nos blanquitaban en el 1990. Hasta el 1990 éramos considerados enfermos mentales. Éramos carne de psiquiatras. Sí, sí. Pues, pues, Mi madre y toda mucha gente pues pensaba que era me ha tocado el hijo enfermo, pobre, ¿para qué? Curarlo. <risa> Habrá que curarlo, ¿no? Entonces, bueno, más que me escapé Ahí se quedó la historia. Pero es curioso, Federico, porque lo que yo veo uh, me estás cuando doblando, ¿eh? lo miro, lo miro desde lejos, te toco porque eres mi amigo. Cuando miro desde lejos, me doy cuenta de que también hay categorías de homosexuales. Quiero decir, tenemos homosexuales que salen en los medios de comunicación, uh -huh. gente respetada, gente eh, eh, acompañada, gente querida, y después me cuentas tú esta historia y dices, "Lo claro. mío parece que estamos sí, hace 10 sí, siglos." Sí. sí. están, claro, y en, están están en, en, encerrados, o sea, eh, porque a los servicios sociales tampoco van, porque tienen miedo todavía a que les digan maricones de mierda. Hay personas que quieren que hagamos un, un mundo más bonito, más feliz para todos. ¡Líbrate! ¡Líbrate! ¡Ay, no sigas más oprimidos! ¡Ay, busca tu felicidad! Porque aunque mucho que critique, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. El que lo prueba repite, yo no sé por qué será. ¡Sé feliz! libérate El gran, el legendario, el titi, Rafael Conde, el titi. Esto era en esa época que se llamaba Transición y antes, él se iba por Moitas Vila, sobre todo en la zona de Valencia, pues eso, cantando desde a su libertad, cuando no era nada sin xelo, y bueno, con ese humor, pero diciendo moitas verdades. Libérate, ser sexual no es un delito, lanza tu vuelo a grito, que el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Ole el titi y ole todas esas personas, esas personas que cada día salen a las rúas sin importar la edad, sin importar, sin importar, pues eso, importar realmente las cosas que, que, que, que sentimos, que vivimos, es saber cómo está la gente que tenemos a Carón, es saber cómo nos sentimos nos, eso es importante y cuando una persona nos vamos haciendo más mayores, cuando nos acercamos y, y estamos viviendo también, Eh, es esa vejez a vejez es una vejez eh, es una parte de la vida evidentemente tiene sus cosas tiene pero hay que respetarla tenemos que respetarnos entre todas si no es complicado todo se complica más es decir decía la canción que el ser humano es raro lo dicen los expertos pues no sabemos si es raro o no pero la verdad es que Disfruten da vida. Gócenla, como se dice en galego. Y se sean lo que les pete ser. Se sean vos, porque van a ser siempre vos. El que no quiera, que no mire. El que no le guste, que xire la cara. Pero con amor, con cariño, con 10 años, con 20. Quéranse en lo rural, en las ciudades, en las ciudades. Amense De verdade Graciñas Moitas grazas Por ser vos Obrigadas Apertas Viaxeiras E agarimosas Para vos Graciñas Por la escoita Eu chamo Maria Nieves Toda a miña vida dediquei no campo E agora estou jubilada Eh, penso que morrerei tamén no campo, porque eu ainda planto de todo. E eh, despois tamén teño unha xovella, e nada, é a min que non me quiten do campo. Eh, atenta 39 anos de traballo, que traballei como un, como un trator pequeno, igual que un trator pequeno. Traballei moito, moito, moito, moito. Eh, fui moi luchadora, xostoume moito, e eh, como muller do campo, pa mi non había outro oficio máis que a traballar no campo. A muller antes non se valoraba como agora. Agora valorase máis, porque antes a muller traballaba, traballaba, facía o seu traballo da casa, máis nem marchaba cando o home para o traballo. É máis eh, curfillo xa cara atrás dela, é eh, preparando, lavando-lhe a roupinha mentes o homem descansaba a mediodía un pouco. O que veixo é que agora a muller ten máis suerte, porque lle xudou moito o home daquela, o home na casa valía pouco. O home era pa fora. E a muller era pa casa, máis pa fora. O homem ten o mínimo dereito que a non vai a pensar, porque é o homem que ve. Os filhos son dos dous, que non é dun um solo. E as comidas tamén, á hora de comer, tamén nos comen entros dous. Eu fago o caldo e te trago o pão e pola mesa e vas buscar o ajo ou o que sea. Pois igual que seamos iguales. O homem que ajuda a mulher é a mulher que oh, exome. É ter un um respeito no outro que é o primeiro. Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta yo lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. <ríe> Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. diga este dos doce en... non importa ni la edade deixemos nas nosas vidas desde xa entra as sororidades herida hace a ver se radio carina alternativa os sapoconchos conchos ni o sapo Cacho <laughs>